Un fallo a favor de la soberanía argentina. La provincia de Río Negro tiene un plazo de tres meses para garantizar el acceso público al lago escondido, el cual está cercado por la mansión de Joseph Lewis y custodiado por su patota privada. El magnate británico, amigo del presidente Mauricio Macri, se apropió de 8.000 hectáreas que rodean a la fuente de agua glacial. En un juicio que lleva 17 años, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche ratificó este 12 de septiembre el fallo del juez Marcelo Cuellar. En 2013, el juez civil Cuellar le había ordenado al Estado Río Negrino que realice las obras necesarias para que cualquier persona pueda acceder al Espejo de Agua a través del Camino Tacuifi y el Sendero de Montaña. Magdalena Odarda, ex senadora nacional por Río Negro y Ampari en la causa celebró la decisión judicial. Una buena noticia para nuestra soberanía y para nuestros derechos, fundamentalmente el derecho al agua. La provincia de Río Negro tiene tres meses para abrir el camino de Tacuifí, un mes para dotar de transitabilidad y de señalización el sendero largo, el camino de montaña y dos meses para llevar adelante todas las actuaciones administrativas como restricciones al dominio para que no haya ningún inconveniente o situación de inseguridad o amenaza para todos los ciudadanos y ciudadanos argentinos que quieran ingresar por el camino de TACUIFI o por cualquiera de los demás accesos preexistentes a un bien de dominio público como es el Lago Escondido. En sus redes sociales Odarda afirmó que las Malvinas son argentinas y el Lago Escondido también. A partir de este fallo, en diciembre de este año, todos los argentinos y las argentinas deberíamos poder acceder sin problemas al lago escondido, informó Marcos Maldonado, Radio Gráfica FM 89.3, desde la ciudad de Buenos Aires.